y me gustaría dejar en claro ahora que tenemos este caso testigo de este muchacho de la línea 15 que sí. se llevó por delante una familia y que seguramente se va a comer 150 años de cárcel mm. que quiero que quede algo claro sí. eh, que el muchacho reciba la pena que tenga que recibir que la justicia sea justa y si tiene algún tipo de culpa como aparentemente la tiene mm. eh, listo que, se, que que le den la prisión que corresponde y cumpla la condena sí. que corresponda ahora No creamos, todos nosotros como sociedad, que no dejemos que nos hagan creer que porque ese muchacho reciba 150 años de cárcel, el problema va a estar solucionado. No, y porque que no sea el chivo expiatorio hay... de todos los males que se producen, ¿no? Porque no puede ser que cuando la opinión pública genera cierta presión, bueno, ahí tomamos cartas en el asunto. Pero mientras tanto, eh, las cosas siguen sucediendo de este modo, ¿no? Seguro, seguro. La, la verdad que estos días estuvimos... Eh, hablando con un montón de gente de, de transporte, de los medios, y bueno, te encontrás con un montón de cuestiones encontradas, eh, te encontrás con eh, declaraciones de compañeros de este muchacho que dicen «habitualmente nosotros nos vamos de recorrido por, para evitar Córdoba». Y vos decís, bueno, pero caramba, ¿esto qué lo sabe? El compañero del muchacho que hizo el cambio de recorrido, porque recordemos también que atropella a esta persona, la, la madre con los dos nenes, sí. fuera de recorrido, ¿no? escapándose del sí, sí. recorrido para apurar para para para ser más rápido. Ahora, lo... eh, perdóname, Axel, ¿sigue rigiendo esto que los colectiveros tienen una cantidad de tiempo estipulado para cumplir entre punta y punta de un recorrido o eso se ha flexibilizado? No, vos tenés las empresas que cobran de acuerdo, o sea, la cantidad de pasajeros que levanten te y la cantidad de plata que se llevan al bolsillo. Uh -huh. eh, es más, hay empresas que cobran por kilómetro en, en subsidios me refiero, ¿no? Cuando vos sí. ves de qué manera se pagan los subsidios la mayoría de las empresas cobran por kilómetro eh, recorrido, entonces cuantos más viajes saquen, más plata se van a llevar a la casa, independientemente de la cantidad de pasaje que levanten de la calle uh -huh. Soy claro con lo que digo? Entonces la, la presión existe sobre el colectivero para que recorra una cantidad de kilómetros no importa que el colectivero eh, las calles estén anegadas y que la situación esté complicada sigue existiendo esta demanda ...algunas veces que se convirtió en un elemento negativo, ¿no? Porque por cumplir el horario muchas veces los colectiveros cometieron varias infracciones. Es que terminan pasando estas cosas, Juan Pablo, porque mm. el, el colectivero este por presiones... ...o por lo que, o porque el sistema lo obliga a que se tenga que ir del recorrido para ser un poco más rápido... ...pero lo cierto es que eh, el colectivero se llevó por delante una persona fuera de recorrido... Mm. Eh, Después podemos hablar, y, y por eso te decía, quiero ser claro en el sentido de que la persona cumpla con la condena que tiene que cumplir por haber sí. matado a las personas que mató, eh, o a la mamá, eh, o a, a, al chiquito este de 5 años, pero eh, los colectiveros muchas veces son temerarios, manejan de una manera imprudente, ¿Mm? los taxistas hacen lo propio... Por El estado Y todavía le dan el beneficio De que lleve a una viejita al hospital Y no le cobren la sanción Por manejar mal 500 pesos por hora los taxistas Y los colectiveros Tampoco se enteran que hicieron una multa O que hicieron una infracción Saben que le hicieron No se enteran porque nunca les tocan el bolsillo Algunos colectiveros tienen premio por no tener una multa encima Y otros colectiveros Ni siquiera, ¿por qué? Porque ya está dentro del costo de las empresas de colectivo eso. ¿Cuánto se Aparte, bueno, todo es Vox Populi no Agarrás ¿Cuánto, ¿Cuántas infracciones tenemos? de ¿750 semáforos en rojo? Bueno, te pago 23. Listo, dale, vamos. Y se pagan en paquete las multas. A ver, terminemos con las hipocresías de lo que todo el mundo sabe y no, no, no nadie habla, mm. porque en la medida que todos sigamos sabiendo y nadie diga nada... Eh, y terminen pasando estos hechos y le terminen dando 150 años de cárcel. Lo un chofer de colectivo, la semana que viene un chofer de taxi uh -huh. y pasado te van a agarrar a vos, porque sí, porque sos un locutor de radio más o menos conocido, listo adentro, uh -huh. eh, y sos un caso testigo, basta. Creo que acá tenemos que tienen que empezar a hacerse cargo las autoridades. Si la Comisión Nacional de Regulación del Transporte tiene responsabilidad por no controlar de manera eficaz y eficiente a los colectivos y bueno, que cumplan. Eh, me parece que si vos agarrás Rivadavia, cruzás 20 metros General Paz, Juan Pablo, al costado sí. de las vías tenés una terminal de colectivo en el medio de una calle, doble mano donde no se puede estacionar. Entonces yo no puedo estacionar, pero los señores pueden tener hasta el colectivo de auxilio en el medio de la calle. Eh, ya no te estoy hablando de ni siquiera de que las patentes Están sucias y no se ven ¿eh? Te estoy hablando de que tienes la terminal en la calle Entonces, esto que lo sé yo Por favor, creo que <ríe> sí. Acá hay que ponerse un sí, poco más. Sí, me parece capilla. que hay que empezar a mirar un poquitito <ríe> Axel, te agradezco muchísimo Como siempre, este contacto con Contrarreloj Un abrazo grande, Juan Pablo, nos vemos en otro próxima. Axel Del Olio, de Prensa de Luchemos por la Vía